Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmaria Alonso. El programa que madruga contigo. Son las nueve en punto de la mañana de este miércoles 19 de abril. Seguirá la estabilidad atmosférica. El protagonista de la jornada será el viento moderado de Levante... Que aportará nubosidad, pero sin lluvias. Alcanzaremos una máxima próxima a los 21 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 12,8 grados de temperatura. La falta de aparcamientos o la falta de vivienda social son algunos de los temas que el equipo de gobierno quiere solucionar a un mes de las elecciones. Nos da la impresión que a este gobierno le han entrado las prisas, las prisas para solucionar los problemas que tienen sobre la mesa desde que comenzó este mandato municipal, con anuncios y titulares de prensa que luego se quedan en papel mojado y con un poco de suerte pueden salir adelante si no hay mucha tramitación burocrática y si la hay, pues se paraliza la actuación o lo que es peor, se queda bloqueada. Hoy les contaremos que el alcalde va a pedir al Gobierno de Sánchez que las viviendas en manos de la Sarez en Elche, unas 69, puedan salir con precios asequibles para el alquiler. Abril va camino de convertirse en el mes más seco de los últimos años, en lo que llevamos de 2023 solo se han recogido en Elche 7 litros por metro cuadrado, una sequía que empieza a preocupar y mucho a los agricultores del Camp de Elche. La ocupación hotelera en el mes de marzo fue del 80% gracias a eventos deportivos y profesionales como la Media Maratón, Futur Moda o el Campeonato de Natación. Los placeros del estadio siguen con las movilizaciones por la negativa del Elche Club de Fútbol de dejarlos montar sus puestos de venta como lo han hecho desde 2012. Ayer el alcalde, tras reunirse con ellos, aseguró que no puede mediar en este asunto por estar judicializado El festival de música Elch on Stage se empieza este sábado con música de los 90 en la rotonda del parque municipal. La programación además incluye las actuaciones del Elch Jazz Festival, que contará con la presencia de artistas internacionales como Jordi Vila o María Verasarte. Y en la Crónica Deportiva les hemos contado que el Elche ha vuelto a los entrenamientos hoy para preparar el partido del domingo a las 2 de la tarde en casa contra el Valencia. El técnico Becas S cuenta con bajas importantes como la de Gerard Gumbau y Ezequiel Ponce por sanción y el lesionado Carmona. Además hay dudas sobre si podrán jugar Fidel y Palacios. Ambos no estuvieron ayer en los entrenamientos. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues la sequía es nuestra noticia de portada. Abril va camino de convertirse en el mes más seco de los últimos años. No ha llovido y, lo que es peor, las previsiones, según Bordonado, nos indican que no va a haber precipitaciones en lo que queda de mes. Eh, ha llovido muy poco, eh, porque aquí en la estación meteorológica de Teleelch, desde el 1 de enero. Hasta hoy solamente hemos recogido siete litros, siete litros. Desde que empezó la primavera astronómica no ha llovido ni una gota. Este mes de lo que llevamos de abril no ha llovido. Estamos ante una situación muy preocupante, una situación que preocupa mucho a la agricultura. En la ciudad, eh, en el mundo urbanita no se nota tanto para el desarrollo de actividades al aire libre, fantástico, mm pero eh, en la agricultura, eh, en el medio ambiente, en el mantenimiento de la biodiversidad, es muy preocupante. Pues se teme que en mayo, si se producen eh, lluvias, estas eh, sean dañinas, catastróficas. ¿Qué puede ser que ocurra en mayo? Que tengamos alguna tormenta con precipitaciones localmente intensas, y no tengamos una lluvia persistente, lenta, que vaya calando en la tierra, que vaya entrando lentamente. Y hablamos ahora del precio del alquiler, que también se ha disparado en Elche, y el alcalde va a pedir al gobierno de Sánchez que las 69 viviendas que tiene la Saref en Elche, el Banco Malo, se destinen a alquiler social. Nos amplía esta información nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Desde 2019 el precio del alquiler en el Che se ha disparado. En estos cuatro años ha pasado de los casi 5 euros por metro cuadrado hasta rozar los 7, un aumento de más del 35%. Ante esta subida y la fuerte demanda, el ayuntamiento quiere aumentar la oferta de viviendas en alquiler y de forma asequible dirigida especialmente a los jóvenes. Así pedirán al Gobierno que las 69 viviendas que tiene la Sareb en Elche se destinen al alquiler asequible. También que se destine el suelo del sector E21 a la construcción de entre 80 y 100 viviendas de alquiler. Por otra parte, han solicitado a PIMESA que reoriente el proyecto de edificación en la calle Maestro Ángel Yorca en la zona de Trabalón para que el objetivo inicial de compraventa se destine a alquiler y así aumentar la oferta pública. Una petición desde el Gobierno local que se lleva a cabo después de la iniciativa aprobada en el Consejo de Ministros de movilizar las 50.000 viviendas que la Sareb tiene por toda España ...para destinarlas a alquileres asequibles. ...iniciativas a las que estaba haciendo referencia... ...con la finalidad de contribuir desde el sector público... ...en nuestra ciudad, a aumentar la oferta de eh, vivienda... ...al alquiler en la ciudad, con la finalidad de favorecer... ...el acceso al alquiler asequible, fundamentalmente... ...por parte de los jóvenes. Ya se han publicado las condiciones del alquiler social en los nuevos bloques del barrio de San Antón. La empresa municipal Pimesa está llamando uno a uno a los propietarios que no ejercieron en su día el derecho a la compra de una vivienda en los bloques 1, 2 y 3 para formalizar así las operaciones de alquiler social. Según el alcalde, este proceso será una realidad en las próximas semanas. Y el Che va a contar a partir de mayo con el servicio Orienta, destinado a las personas del colectivo LGTBI y de sus familiares. Nos amplía esta noticia nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El servicio Orienta de la Generalitat prestará servicio en mayo para atender al colectivo LGTBI y sus familiares, en Elche. Esta oficina está en las capitales de provincia de toda la Comunidad Valenciana y en 2022 Orienta Alicante realizó cerca de 3.000 intervenciones y el 11% de ellas fueron peticiones de personas residentes en Elche. Por ese motivo, según el Edil de Derechos Sociales, Mariano Valera, el Ayuntamiento ha solicitado que esta oficina abra sus puertas en la ciudad. Entre los servicios se prestará asesoramiento psicológico y jurídico, se atenderá a personas LGTBI, migrantes a víctimas de violencia intragénero y se prestará atención a víctimas por delitos de odio. En Elche, dos personas se encargarán de esta oficina orienta, de la que ya se puede pedir cita previa ...tanto telefónica como presencial. Y visto este elevado número de atenciones de personas... ...que son de nuestro municipio, del municipio de Elche... ...se ha llegado a la conclusión y a solicitarle a la consellería... ...la presencia de este servicio en nuestro municipio... ...con el fin de poder acercar los recursos a la ciudadanía... ...y facilitarle así el acceso a ellos desde la proximidad... Hablamos ahora de las elecciones. El candidato del Partido Popular, Pablo Ruz, presentó ayer a dos caras nuevas que va a incorporar en su lista electoral de cara a los comicios locales del próximo 28 de mayo. Presentó a dos hombres, a José Antonio Román, ingeniero agrónomo, y a Jacinto Costa, Tito Costa, empresario. Presentamos a las personas que van a estar en la candidatura y que además queremos que estén también en la propia acción de gobierno. Y son dos personas, son dos hombres... Eh, de acreditadísima trayectoria y ahora les explicaré por qué hemos contado con ellos y lo que es más importante, por qué consideramos que van a hacer un papel fundamental en la labor de gobierno a partir del próximo 17 de julio. Pues se ambos, trata de presentar a ambos dos personas. presentaron sus prioridades, José Antonio Román apostó por el Palmeral y otras actuaciones. relacionado con el Palmeral, empezando por el por el plan director que lo tenemos muerto, que, que, que todavía está en stand-by, que, que es el que activa la ley. Apoyar fuertemente a nuestros viveristas, que como sabéis es la, la segunda fuerza económica de esta ciudad, después del calzado. Y de, alguna, de una manera u otra eh, que los agricultores puedan acceder a un montón de ayudas que vengan aquí al campo de Elche. Y Costa dijo que hay que suprimir la burocracia asfixiante para... El autónomo y emprendedor. Pues de Elche es el lugar donde todos aquellos que quieran construir su negocio no se topen con un ayuntamiento que únicamente les pone trabas y burocracias asfixiantes. Queremos hacer un municipio que cuide a aquellos que un día decidan arriesgar todo, lo que, todo para cumplir un sueño, a esos jóvenes o mayores que quieran salir de su zona de confort y construir su camino. Ellos van a, en la lista local y. En lo que se refiere a la lista autonómica liderada por Carlos Mazón... ...también va la ilicitana Lucía Peral... ...la joven nombrada Vicesecretaria de Comunicación en la provincia... ...y actual Concejal Popular en San Isidro... ...dijo que su partido apuesta por la juventud. Cuenten con nosotros, que cuenten con los jóvenes es muy importante... ...yo y nosotros estamos cansados de reivindicar, ¿no?... ...que dicen, los jóvenes es el futuro, no... Los jóvenes somos el presente y el Partido Popular lo sabe. Y darnos esta oportunidad, darnos voz a los jóvenes es muy importante y es muy, es muy necesario porque al final también los jóvenes necesitamos políticas. Pues Lucía Peral ocupa el número cuatro en esa lista autonómica en la que además está un veterano. Vuelve a aparecer el político José Salas. Por la confianza depositada una vez más en mí, tanto por Pablo Ruz como por el presidente Carlos Mazón, ¿eh? por querer incorporarme junto a Lucía a la candidatura de la Generalitat Valenciana una vez más. Y ayer el Partido Popular volvió a escribir un nuevo capítulo a la polémica del futuro Palacio de Congresos de Altavix. El diputado provincial José Ramón González de Zárate aseguraba que llevan desde diciembre esperando a que el Ayuntamiento les aporte la documentación para pagarles los 4,4 millones de euros por el suelo. Que esto no es un antojo que tiene la Diputación. Los procedimientos administrativos para dar una subvención nominativa son muy claros. Justifíqueme usted, ayuntamiento, que eh, ese dinero lo ha, lo ha gastado, lo ha certificado y todo, en un expediente de este tipo, y en el momento que tenga que me lo justifique, el eh, la Diputación le da los cuatro millones, se los ingresa al Ayuntamiento de Elche, sin ningún problema. En el momento que se produce eso, nos manda un escrito el alcalde de Elche diciendo que es propietario del terreno. No tiene que venir anterior a los cuatro millones. ¿Por qué lo digo? Porque el Ayuntamiento del Che, por lo que tengo entendido, que ha salido publicado en la prensa, eh, ya ha comprado ese terreno. Pero es que no nos ha notificado a nosotros la compra y que es propietario ya de ese terreno. Entonces, no nos permiten a nosotros, ni el secretario ni el interventor, hacer el pliego en condiciones de anteproyecto. Yo... Mientras que el alcalde volvió a acusar al gobierno de Mazón de querer polemizar de forma partidista este asunto... Yo creo que esta polémica está incitada intencionadamente por parte de la diputación y nosotros lo que hacemos es intentar dar las explicaciones debidas. Yo no quiero fomentar ninguna polémica con la diputación de Alicante. Lo dije el primer día que hablé de esta cuestión. Pero sí que me siento en la obligación, como alcalde de la ciudad, de dar todas las explicaciones oportunas cuando se dicen cosas eh, tan inapropiadas, tan inexactas y que solo tienen la finalidad de favorecer una polémica partidista e intencionada por parte de la Diputación. Y la candidata de Compromís, Esther Díez, defiende que se acelere la transformación de Altavix para avanzar en un barrio moderno, humanizado, más verde y con mejores equipamientos colectivos para asegurar el bienestar de los vecinos. Así lo dijo tras la reunión que mantuvo con los representantes vecinales. Desde Compromís queremos acelerar la modernización del barrio de Altavís. En estos años ya hemos llevado a cabo actuaciones transformadoras, como es el carril bici de la avenida de Alicante, que precisamente era una demanda de la asociación vecinal desde hace muchos años. Pero es necesario intensificar este proceso en todo el barrio para generar entornos que sean más humanos, accesibles y saludables. Unidas por Elche propone recuperar el suelo de los parques y jardines con vegetación autóctona para frenar el impacto del cambio climático y asegurar el mantenimiento óptimo ante la falta de agua en la zona. La confluencia de izquierdas critica el aumento de zonas grises, grandes áreas de asfalto y hormigón que el equipo de gobierno intenta hacer pasar por parques o jardines. Los vendedores del mercadillo del Estadio Martínez Valero volvieron a movilizarse ayer por la tarde, en esta ocasión en la Plaza de Baix, para protestar por la decisión del Elche Club de Fútbol ...de rescindir el contrato por irregularidades... ...lo que supone impedir la actividad comercial... ...para unos 200 vendedores... ...que montaban sus puestos de venta desde 2012... ...el alcalde y varios concejales del equipo de gobierno... ...los recibieron en la alcaldía... ...para conocer su problemática... ...Carlos González recordó que poco puede hacer el ayuntamiento... ...ante lo que es un litigio entre dos mercantiles... ...aseguró que estamos ante una discrepancia... ...en torno a un contrato privado... ...entre una sociedad anónima... ...y una sociedad limitada... ...que además está judicializado... ...en ese contexto el alcalde dijo... ...que les corresponde escuchar a las partes... ...pero un asunto judicializado como este... ...no es susceptible de mediación. De esta forma ha el alcalde... ...al candidato de Contigo Elche, Carlos San José... ...que le ha pedido en reiteradas ocasiones... ...que el Ayuntamiento asuma... ...un papel resolutivo y mediador... ...en este conflicto. En el conflicto que mantiene el Elche Club de Fútbol... ...con la concesionaria del Mercadillo... ...pensamos que el Ayuntamiento tiene mucho que decir... ...y hacer un papel de mediador... ...y buscar una alternativa temporal... ...una ubicación a estos placeros... ...que están perdiendo su actividad, su actividad económica... ...muchos de ellos pues son pequeños agricultores del Camp Delz, ...y que el Ayuntamiento podría temporalmente... ...solventar esta coyuntura... ...ubicándolos en un lugar... Y hablamos de otra reunión, la que mantuvo el alcalde con representantes de la Asociación de Amigos del Arroz con Costra. Tras ella, anunció que va a dedicar un monumento como homenaje a este plato típico del municipio. De esta forma, ha apoyado la petición de la Asociación de colocar una escultura con forma de perol en una de las rotondas del municipio, para promocionar y dar visibilidad a este plato que forma parte de la tradición gastronómica ilicitana. ...en concreto se va a firmar un convenio con la asociación... ...para que se construya esta escultura... ...que contará con más de dos metros de altura... ...y estará revestida de hierro y con el tradicional trencadís... ...el arquitecto será Manuel Gomariz... ...y los trabajos contarán con un plazo de ejecución de seis meses... Carlos González ha agradecido a la asociación su implicación en las fiestas... ...y ha manifestado que desde el equipo de gobierno seguirán trabajando... ...para que el arroz con costra sea declarado bien de interés cultural. Y abrimos la página de sucesos para contarles que la policía local... ...detuvo a una pareja por robar garrafas de aceite de una carnicería... ...los hechos ocurrieron en la calle José María Solera Gulló... ...el propietario del local contó... ...el hombre empezó a pelear con él... ...mientras que la mujer aprovechó para huir con las garrafas... ...el mismo trabajador de la carnicería... ...salió corriendo detrás de ellos... ...y sufrió daños por el forcejeo... ...los agentes encontraron a la mujer... ...en el parque de la paradora de carros ...que cuando se dio cuenta de que fue identificada... ...dejó el aceite debajo de un vehículo... ...y salió corriendo pero sin éxito... ...al final, los agentes los detuvieron a ambos... ...el hombre también se escondía... ...en un garaje cercano... La pareja tiene 33 y 38 años. Y continuamos hablándoles de cifras, porque marzo fue un buen mes para el turismo de la ciudad. Los hoteles se llenaron en un 80% gracias a eventos como la media maratón Futurmoda o el campeonato de natación. Además, ha mejorado la rentabilidad de los hoteles con un precio medio por habitación superior a los 66 euros. La Rotonda del Parque Municipal arrancará este sábado con el Festival de Música Elch On Stage, en el que participarán cantantes de la talla de Paco Candela y contará con tributos a grandes grupos como Mecano. Este festival incluye actuaciones de la decimotercera edición de Elch Jazz Festival y según su gestor cultural, Julián Saez, hay actuaciones que ya han colgado el cartel de lleno. ...a lo largo de este festival vamos a superar... ...o nos vamos a acercar mucho a las 15.000 personas... ...que son unas cifras realmente importantes... ...el lleno eh, en algunas de ellas ya está totalmente confirmado... ...y la expectación que ha levantado pues eh, también. Y contará con la presencia de artistas internacionales... ...como Jordi Vilá o María Verasarte, a quien escuchamos. ...habrá hasta 12 actuaciones... ...y se complementarán con otras gratuitas... ...que tendrán lugar en la Plaza de Baix... ...según la Concejal de Cultura, Margantón. Es darle vida a la plaza... ...acercar el jazz al público... ...y sobre todo que aquellas personas... ...que están disfrutando de la plaza... ...o están haciendo sus compras... ...están por el centro... ...de forma casual se encuentren con esta propuesta musical... ...y poco a poco ir eh, pues creando... Eh, pues eh, la, la cercanía al jazz y que se vea como un estilo musical mucho más cercano. Informativos en Teleelch, Radio Marca. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celta Car. Alquiler de furgonetas y camiones. También camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celta Car te ayuda en tiempos difíciles. Celta Car. Con la confianza de Llorens Automoción. En Elche Avenida de Alicante 205. Teléfono 965 102 772. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! Al final ya sabes que es lo mejor.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 Disfruta de tu jardín con Ferretería a La Llave. Encontrarás todo en insecticidas y herbicidas contra insectos. Accesorios camping, pulverizadores, desbrozadores, motoazadas, cortacésped, cañizo, brezo, seto artificial y todo tipo de mallas para el sombreado y ocultación. Tu jardín en buenas manos con Ferretería a La Llave. En Elche Concepción Arenal 165 con parking para clientes y ferreterialayave.com. Más de 100 años a tu servicio. Se nos va la olla a la hora de ofrecerte los precios de nuestros menús y la calidad de nuestra cocina En la olla de baza saldrás con ganas de volver Una vez pruebes la comida casera que elaboramos con el pescado y marisco fresco de Santa Pola Los embutidos de Andalucía y los productos del Camp de Ven al restaurante La Olla de Baza Estamos en la calle Fray Pérez Balaguer, número 61, en el barrio de Altavix A estas alturas del año ya puedes decirlo, me merezco un Volvo. Nosotros también lo creemos. Por eso en Ancara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante y Elche, tenemos los mejores modelos de combustión, híbridos y eléctricos de ocasión y un año de mantenimiento y garantía de marca con Volvo Select. En Ancara Motor, tu concesionario de confianza. Te esperamos en Ancara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, Carretera de Ocaña 40. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia?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 El sábado 22 de abril no te puedes perder la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Descuentos de hasta 9.000 euros en Seat, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. El sábado 22 de abril llévate tu coche con descuentos increíbles y con regalo directo en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche.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 En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo. Pues cuando, cuando pasan 25 minutos de las 9 de la mañana, es momento de iniciar nuestra tertulia de los miércoles con los periodistas. Ya los tenemos aquí. Eh, tenemos a Pedro Soriano, a quien saludamos. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Y tenemos por el hilo telefónico a Antonio Zardoya. Muy buenos días, Antonio. Buen día, Ros. Buen día, Pedro. Bueno, eh, Antonio, eh, sabemos que ayer estuviste, es que no sé si lo, Pedro lo sabe, pero Antonio Zardoya estuvo ayer moderando, pues a dos gran, estuvo entre dos grandes artistas. Eh, un un acto organizado por el Instituto Juan Gil Albert. Estuviste con el niño de Elche, yo es que soy una fan de Francisco Contreras, y Andújar también, Javier Andújar, estuviste. ¿Qué, ¿Qué me puedes sí, contar, Antonio, de, de lo que, de lo que bueno, dijeron? Bueno, fue un debate muy intenso porque los dos son dos grandes eh, rarabis muy teóricos y muy locuaces y muy intelectuales, ¿no? Mm. Lo que me congratuló mucho es que yo tenía cierta aspereza con las producciones que hace El Niño de Elche, con sus a veces gestos muy provocadores, pero lo vi más modesto, lo vi más persona, lo vi muy, mucho más formado, mucho más sensato que hace diez años, que es cuando empezó a espuntar, o hace ocho años cuando sacó Voces del Extremo, ¿no?, Exacto. Previamente me había visto dos películas de él mm. eh, que hablan mucho, él habla mucho de sí mismo en el plano estético y personal. Y mm, lo vi muy, muy sensato, muy en su mm. línea, evidentemente, pero lo vi un gran artista. Y Andújar es un artista visual con las nuevas tecnologías. Mm -hmm. Vamos, eh, está en toda Europa, vamos, no para el tío de ¿Qué? triunfar. Qué lujo, qué lujo. Bueno, estás definiendo a, a nuestro niño Delche como una persona que se ha hecho mayor, que ha madurado, ¿no? Tiene 38, no, 38 <risas> años y él emergió eh, dos o tres años antes del movimiento 15M, ¿no? Y tenía unas posiciones mm. políticas eh, y, sobre todo, musicales, porque él... Arremetió mucho contra ciertos flamencos, yeah. contra el flamenco ortodoxo, arremetió de forma muy contundente. Sí, y pero... Por el le, tiempo, le, pero se ha hecho un hueco y es respetado. Exactamente, sí, porque fue, fue muy, muy criticado por, el... por eso, por los puristas del flamenco, pero eh, detrás de él le siguieron, fíjate, la retahíla de, de gente que, que ha hecho del flamenco, pues también arte como el niño del Che. Antonio Zardoya, te preguntaba por ambos, porque ¿qué, qué crees tú, después de haber estado con ellos, qué crees tú que dos personas como ellas... Pueden decir de estas elecciones, de esta pre-campaña electoral. Sé que no están en Elche, pero ¿qué crees tú, a modo de niño del Che? ¿Qué podría decir? Pues yo no, no les pregunté directamente porque me parecía un poco. no sé cómo decirte. No, no les pregunté a quién iban a votar. Pero bueno, los dos son muy escépticos con el sistema, con la política. Eh, Andújar eh, pegó un bombazo hace años cuando puso una avioneta publicitaria eh, democraticemos la democracia y contrató una avioneta desde Murcia a Benidorm, también lo hizo en Barcelona eh, es una persona muy crítica con la falta de sensibilidad con respecto a los migrantes en el Mediterráneo en ese sentido hace un arte muy comprometido con los temas sociales ...con las minorías... ...con las minorías étnicas... ...eh... ...al niño del Che lo vi más disperso en política... ...más disperso que antes... ...antes era... ...muy combativo... <coughs> ...no a favor del PP precisamente... ...pero lo veo más centrado en cuestiones... ...estéticas, y él de hecho dice... ...la estética es política... ...pero bueno, no creo que ninguno de los dos... ...vote al Partido Popular... Pues mira, acabas de decir algo, la estética es política, por eso vemos tanto postureo, eh, Pedro Soriano, después de lo que ha contado Zardo ya. Hombre, por, por supuesto que en estos tiempos en los que estamos eh, lo que más hay es postureo. Ayer me comentaba un compañero, no voy a decir el nombre, que decía, vamos a ver, dice el, el, el alcalde, que tiene el don de la ubicuidad y parece que está en todas partes como el Espíritu Santo, dice, no se da cuenta... ...que en la mayoría de los colectivos... ...con los que se reúne... ...luego se van a comer... Dice, eso de comer y políticos... ...comidas y políticos... dice pues no, no... ...alguien le tenía que decir... ...oye, que en tanta comida... ...políticamente no es correcto... ...o sea que... ...que sí, que ese, ese postureo... Es, eh, ...está allá... Eh, ...bueno ya está... ...ya tiene marca de... Eh, ...sinónimo de elecciones... ...marca electoral... Y, ...y cada vez que nos aproximamos... ...a los... ...terrenos electorales y tal... ...y yo le quería decir una cosa Antonio... ...este Andújar... ...yo no, no, no estoy tan puesto en estos temas de, de arte... Y ...incluso el niño de Elche... ...pues es una cosa que no lo sigo yo... ...muy y tal... ...pero claro... ...el pensamiento crítico... ...yo creo que es sinónimo también de democracia... ...o sea... ...democraticemos la democracia... ...pero la Guardia Civil no le, no le interceptó... ...la avioneta con la que se estaba, estaba publicitando esto de tal... Ya, ...ya hay una... no ...pienso que hay una contradicción... La ...democracia precisamente es libertad de expresión libertad de tal, que sí, que desde luego que los partidos, la endogamia de los partidos, el mundo de los partidos, pero como decía también un político hace unos años, afíliate, entra para regenerar eso, pero métete en el ruedo, no te quedes ahí, en, en, la, ahí en, en primera fila, viendo el espectáculo, sino salta a la arena, coge la capa y, y al toro. O sea, claro, que, que eso es lo que ocurre, que muchas veces somos críticos desde fuera. Eh, bueno, eh, Pedro lo ha dicho, afíliate. ¿Quién se afilia al partido y por qué, Antonio? Perdón, eh, no te he entendido, Ros. ¿quién, ¿Quién se afilia en estos momentos a un partido político y por qué? Eh, ¿Solo por conseguir meterse en una lista electoral y un sueldo? Pues casi nadie, porque yo no sé, Pedro, qué opinara, pero yo no había visto un... Igual, igual sí, yo recuerdo en los tiempos más oscuros del PSOE, que fue el final, con los temas de corrupción, con los GAL, con... ya apuntaba el tema de los seres en Andalucía. Hubo un momento, en... antes de que ganara Aznar por la mínima, eh, que había mucho descrédito de la política. No recuerdo desde entonces otro clima tan crispado, tan... <coughs> violento sería demasiado tan <coughs> polémico tan a cara de perro todo el mundo no yo no recuerdo eh, entonces eso genera en el ciudadano eso genera creo yo el eh, ojo creo yo pues un poco de despecho de indiferencia todos dicen lo mismo si total están ahí todos chupando del bote cuando el ciudadano el real al corriente, me incluyo, lo que le preocupa es el empleo, la sanidad, las listas de espera y la vivienda. Eso es lo que quieren eh, la mayoría de los ciudadanos. Eh, hombre, la, la gente muy rica le da igual, a lo mejor la vivienda, evidentemente. Bueno, es ah, que lo que quieren son políticos sí, útiles, que sí, trabajen para la sociedad. Sí, pero, y ahora hay una política muy endogámica de y tú más, y tú más... Sí. Y ahora te vas con el PP para aprobar la reforma de la evidencia. Sí, te alías con la derecha, la derecha, bo, bo, todo, todo es follón, todo es follón. Follón y crispación. Yo, Antonio, sí que recuerdo un momento que anterior a esa etapa, desde luego, fue, fue tremenda, la, las acusaciones sobre la corrupción, etc. Etcétera, etcétera, vaya a ser el señor González, etcétera etcétera Pero tú recordarás también como yo, ...un momento paralelo al que estamos viviendo ahora... ...con el Partido Ciudadano que tú conoces de sobra... ...es cuando la descomposición de la UCD... ...que incluso llegaron a repartirse... ...unos se fueron con Alianza Popular... ...y otros con el, los socialdemócratas que llamaban... ...Fernández Ordóñez incluido... ...se fueron al, al Partido Socialista... ...algo de esto me recuerda a mí el momento ese... ...con la descomposición de un partido... ...teóricamente de centro... ...que ahora bueno, o, o está desapareciendo... ...o se está marchando en masa a las filas del Partido Popular no sé si a ti tuve cierta similitud de aquellos momentos con lo que está sucediendo ahora y la descomposición del partido de, de Suárez lo de Ciudadanos están dando un espectáculo absolutamente patético eh, el PP ha hecho unos fichajes Julia Parra, la vicepresidenta de la Diputación que en esos momentos técnicamente es una transfuga porque ha abandonado ...el partido, pero no ha dejado el acta... ...eh... ...y eh, va a ir en un puesto de salida... ...para la lista autonómica... ...lo de Ciudadanos es muy patético... ...por dos factores... ...porque entró mucha gente de Avalancha... ...mucho pirata del Caribe... ...en busca de un sueldo... ...y segundo, porque el centro político... ...la Operación Roca... ...ha citado a UCD... ...pero UCD fue un partido grande... Pero eh, el, el partido que más me refería yo al partido que montó Suárez Que se me acaba de ir el nombre Ese también acabó como resolución de deuda Pero Entonces, con formas social. más amables, más amables. Eh, En España a lo mejor en, el, en la España tan bipolar que tenemos ahora Con Vox y todo el follón de la operación Sumar Y, y Unidas Podemos eh, ...en esa España tan polarizada... ...el centro no, no tiene cabida... No, ...no tiene matices... ...y luego una cosa y, no, y, y corto... ...Ciudadanos ha incumplido... ...desde el minuto cero... ...algunas de las claves... ...de su programa electoral... ...pongo un ejemplo... ...la supresión de las diputaciones... ...a adelgazar o suprimir el Senado... ...no ha hecho nada... ...al contrario ha utilizado las diputaciones mm. para colocar a los suyos, para colocar asesores, a, para tener cuota de poder, ha caído en la vieja política. Te digo lo de las diputaciones eh, como ejemplo bastante claro, ¿no? A adelgazar la administración. Ellos, desde luego, lo que se han dedicado es a engordarla. Eh, no me cabe la menor duda. Y eso desde los tiempos iniciales ...cuando Albert Rivera da el salto a la política nacional... Hmm. Eh, ...había un decálogo muy claro... ...que no han cumplido, no han predicado con el ejemplo. Eh, desde luego. Eh, Pedro, Antonio, quería que me contarais... Eh, ...ya que está, hemos empezado con la estética política... ...que me contarais eh, cómo habéis visto vosotros... ...la estética de la entrevista que se le realizó aquí... ...la pasada semana al presidente de la Generalitat y candidato a la presidencia por el PSPB, Chimo Pues Pedro, yo... eh, primero la estética y luego entramos en el contenido. Sí, la estética pues es una, una pose de hombre de, de hombre de Estado, diríamos, de hombre que está un poco por encima del bien y del mal, que su labor en la institución, buenas palabras, buenas sonrisas, eh, ...mucho circunloquio para no entrar directamente y no mojarse... ...yo no sé si esto lo hizo porque está esperando un poco más... ...avanzar la campaña para sacarse algún conejo de la chistera... ...o qué, pero bueno, la, la... Se sacó uno, bueno, eh, sí, la lo, sede de, permanente enten, del, en el... del man aquí en elche ...para que venga bueno, la dama. yo creo que eso fue medio, medio un conejillo pequeño... ...porque eso además ya, lo, yo creo que ya lo he dicho... ...en Albacete, en Jaén, en varios sitios... ...bueno, en Jaén hay un museo de, de arte ibérico impresionante... ...no sé si habéis pasado por allí, pero vamos... ...y en Albacete pues también aspiraban a lo mismo... ...yo he vivido en Albacete y, y ya se decía en el año 85... ...las pretensiones, porque tienen, tienen fondos ibéricos... ...tienen la dama del Cerro de los Santos... ...de, de Montealegre uh -huh. del Castillo... ...que, bueno, hay una colección de damas ibéricas... ...allí en el Museo Nacional de Arqueología... ...que pertenecen a, a la provincia, se descubrieron... ...en la provincia de Albacete... Uh -huh. ...el Cerro de los Santos, que vamos, impresionante... ...esa idea, pues no sé qué asesor se la pasaría... ...pero en fin, sabe que no... ...que el Museo Nacional de Arqueología no va a... Tal. ...y ya te digo, yo lo vi pues eso... ...dando muchas largas mmm, eh, pases de capa... ...y, y, y, y sonriéndose, eso sí, sonreí... ...estuvo sonriendo prácticamente toda la entrevista... ...al preguntar a Salva lo que preguntase... ...él respondía primero, sonreía y luego... Te mareaba. Eh, Zardoya, no sé si has tenido oportunidad de verla. Sí, sí. He analizado la entrevista, lo he visto a él. Eh, Chimo pues, es una persona de buenas maneras, es muy amable políticamente, lo cual se agradece en esos tiempos tan, tan revueltos, ¿no? Pero se escapó de muchas cosas, porque Salva la pregunta sobre la deuda histórica, en los 50 millones, ...que costaron las expropiaciones... ...para la creación de la Universidad... ...Miguel Hernández... ...y sé que ya está resuelto... ...pero ya no dijo nada más... De ...la de la histórica... Eh, ...y él se comprometió... ...a adelantarse al Estado... ...para poner que la dignidad... ...pusiera dinero para acabar... ...la eh, la ronda... ...la circunvalación... ...hacia Crevillente ¿no? Eh, mm. Eso no dijo nada... ...no sé... Eh, ...y ni sé si la dignidad al final... Ah, tiene una partida específica para desbloquear esos dos kilómetros que quedan para hacer, pero que son vitales para conectarnos eh, con Crevillente y deshacer el lío que hay una vez que se acaba la Ronda Sur, ¿no? Cuando mm -hmm. te vas a Matola o a los Salesianos, soy un follón, yo me lío ahí muchísimo. Creo que es bastante importante concluir la, la circunvalación sur. Bueno, y el, y el lío. Es de una defensa mm -hmm. cerrada de la sanidad pública. El hospital en infraestructuras, o sea, efectivamente, en los últimos años ha mejorado muchísimo la nueva zona de Quirófanos, todo. Hace años mmm, era, como él dice, era una auténtica cutre con los baños fuera. Pero no hablo de lo que le preocupa al ciudadano, que se tiene que operar de la cadera y la nárcita para seis meses. Claro. ...no hablo, No hablo, y no quiero ponerme ácido, de que mmm, en estos momentos. La Generalitat, la Consejería de Sanidad, está derivando a las clínicas privadas, al sector privado, un buen volumen de trabajo, porque la sanidad pública no da abasto. De sí, eso no habló. Lo mismo que se ha de criticado hecho, siempre. Es, eh, estos dos últimos años, también está el factor de la pandemia. Ojo, en epidemia de Maogia, eh, se han registrado los mayores índices de subcontratación con las clínicas privadas para paliar las listas de espera. Eso quiere decir que la sanidad pública valenciana y en España en general, no, no solo, no solo es la comunidad valenciana, eh, tenemos un problema importante con la sanidad pública que se traduce en una falta de inversión en contratación de médicos, en contratación de miles que luego no encuentran trabajo, les das formación cuatro años y luego eh, tienen trabajos muy precarizados, de eso no hablo. Claro, va, eh, vamos a dejar hablar ahora a Pedro Osoriano, venga. No, eh, sí, efectivamente, Antonio, si es que tienes razón, o sea, después de la pandemia la sanidad en, España ha entrado, en, en toda España ha entrado en un, en un pequeño caos que no se ha repuesto todavía, y, y Chimo, pues no, no habló, y fíjate las críticas que se hacían cuando el Partido Popular, desde el Partido Socialista, eh, gobernaba en la comunidad valenciana con el tema de las, de, las list, de las derivaciones a las clínicas privadas. Se hablaba incluso de amiguismo, de, de que se estaban engordando algunas familias muy próximas al Partido Popular, porque se estaban derivando enfermos porque no se invertía en la sanidad pública y eso se lo llevaba a la sanidad privada. Ahora pues, parece que nos encontramos en una situación muy similar a la de entonces. ...y yo no veo de momento, no veo, ahora, ahora no se ve nada, ahora todos son, son promesas y son eh, que vamos a mejorarlo todo... ...pero no veo ese movimiento en la sanidad pública que la vuelva a poner en unos momentos... ...en algunos momentos llegó a ser una, un servicio público encomiable y no, no lo veo, o sea, no sé, no sé qué pasa si es que el, están los presupuestos para otras cosas... pero Aquí tenemos, aquí tenemos un problema Houston, bastante importante. Hombre, yo no quiero que se cierren clínicas privadas, a ver si nos entendemos, pero creo que la sanidad privada es una cosa, es un suplemento de quien se lo quiera pagar y por eso vivimos en una sociedad libre de mercado, etc. Y la sanidad pública como un servicio al que tenemos derecho los ciudadanos y es un derecho reconocido, hasta en la, la Constitución, para, para tener una sanidad pública, universal y gratuita. Uh -huh. Pues coincidís en que fue decepcionante, porque no nos habló de los problemas que más nos preocupan. Y hay otro, hay otro que también echó, pues balones fuera, y es que cuando se le preguntó por cuándo va a pagar el mantenimiento de los huertos de palmeras. El Palmeral de Elche, Patrimonio de la Humanidad, requiere eh, un dinero del que... Eh, se comprometió la Generalitat Valenciana y Chimopuchi dijo que en breve se, se arreglará este asunto. ¿Vosotros qué opináis sobre la respuesta que dio del Palmeral, Antonio? Yo creo que, pues, a lo que acabas de definir tú perfectamente, José, pues se echó balones fuera. Yo soy muy escéptico con lo de la ley del Palmeral porque hemos tardado un año y pico en poner en marcha el patronato. Eso no tiene ninguna lógica. Y quien tiene que convocar la, el patronato y conformarlo, quien tiene que tutelar todo ese proceso, es la Generalitat a través de la Consejería de Cultura. Si hemos tardado año y pico, desde que se aprobó la ley de Palmeral hasta la conformación del patronato de Palmeral, pues ¿qué tardaremos en que se formalicen las ayudas que corresponden y que son sustanciosas para cofinanciar el mantenimiento del palmeral y su mejora, ¿no? Pues no lo sé. Yo le hubiera preguntado, si hubiera sido salva, lo digo con todo el cariño del mundo, si ya hay alguna partida presupuestaria en los presupuestos de la edad valenciana para el mantenimiento y la mejora de los huertos de palmeras en Elche. Pues hizo una loa del Palmeral y del Misteri, Patrimonio de la Humanidad, pero no lo dijo nada más, efectivamente, tiró balones fuera, tiró balones fuera. Que está claro que, está claro que a, a, vamos, a, en estas fechas ya, o a sea, crear, tardar un año y medio en crear el Patronato del Palmeral a, a, a las puertas de un cambio de legislatura, pues a mí me parece ya que, vamos, y, y presupuesto, presupuesto tenía que haberse consignado en, en los presupuestos del 2023, pero. Cuando se, cuando, se, ...cuando se hicieron los presupuestos del 2023... ...ahora ya estamos, estamos como, aquel dice, como aquel que dice a mitad de, del año... Y, y, ...y no, ahora tendría que, que, que haber una remodelación presupuestaria... ...para empezar a, a meter dinero ahí... ...efectivamente pues sí, eh, en eso como yo creo que en casi todo... ...no sé si un poco más adelante vendrán con... ...cuando ya empiece lo que es la campaña en sí... ...vendrán a, a contarnos alguna, alguna historia... ...en los programas electorales o... ...no lo sé, pero... ...esto es como siempre, pues la misma canción. La misma canción, qué pena, qué lástima, bueno... ...y eh, tenemos, hemos hablado del candidato... ...a la presidencia de la unidad eh, Chimo puch ...que suele venir a menudo aquí a Nelche... ...en Ilchen. este mes de marzo lo hemos visto dos veces... ...la semana pasada por lo del hijo predilecto... ...de Tomás Vives Antón... ...y eh, el Domingo de Ramos... Y también vimos al otro presidente, al otro candidato a la presidencia del Partido Popular, Carlos Mazón, venir a Elche a presentar pues, su propuesta de eh, destinar el convento, el viejo convento de las clerisas como museo de arte contemporáneo de la Comunidad Valenciana. Antonio Zardoya, ¿qué te parece? El alcalde dijo que, no, que es una ocurrencia. Es una ocurrencia. <risa> es una ocurrencia. A mí, si no fuera por tiempos, porque estamos en tiempos ya electorales, ya queda nada, quedan tres celerías para las elecciones, no me parece mala idea. De hecho, yo, en los análisis que hago en el Alicante Plaza, eh, siempre he defendido que la generalidad tenía que hacer ahí un centro singular de referencia, eh, como lo es el Iván de Alcoy o... ...decentralizando eh, cuestiones de la genialidad ...y para usos culturales... ...la idea no es mala... ...no sé cómo se traduciría... ...porque ya tenemos el Instituto Valenciano de Arte Moderno... O, ...habría que matizar muy mucho... ...la idea es bien intencionada... ...evidentemente no es creíble... ...porque lo dice a, un mes, a, a semanas de las elecciones... ...por lo tanto... Mmm, suena en parte a ocurrencia... Pero si no queremos que sea hotel, con una eh, adjudicación a la empresa privada, si no queremos que sea la casa de la fiesta, que está estupendamente donde está ahora, ¿qué queremos entonces? Me parece que no lo ha desencaminado Carlos Mazón en la idea de que la Generalitat cree ahí un centro de referencia, un centro cultural de referencia para toda la comunidad valenciana y fuera de la comunidad valenciana. Elche lo necesita un, una idea de tronío, potente. Eh, lo necesita urgentemente. O sí. sea, un museo de, de arte contemporáneo, el concepto de museo ahora es un cambiante, un museo activo, interactivo, sí. interactivo, interactivo sí. abierto, sí. etc. Pero Antonio, acuérdate que hubo un presidente de la Diputación que ya prometió un centro de congresos para, para Elche y bueno, hemos logrado un aparcamiento, algo es algo, o sea, algo hemos avanzado, pero eh, Mazón pues se va a marchar Se va a marchar a, a Valencia, sí o sí, porque si no consigue la presidencia, pues será el jefe de la oposición y ahí estará en el Parlamento valenciano. Y esas promesas de. Bueno y, bueno, y si hay que recordar otras promesas, por ejemplo, la sede de la Diputación de Alicante en Elche, pues seguimos mareando la perdiz. No sé yo, o sea, eh, ya te digo que en estos tiempos eh, las promesas. Eh, si antes lo hacíamos al presidente de la Generalitat, no menos parte de, de culpa tiene también el, pre, el presidente de la Diputación, que en estos momentos aspira al cargo de presidente de la Generalitat. Él se irá a Valencia y ahí quedará, y su sucesor en la Diputación, porque tendrá sucesor en la Diputación, pues ya veremos, ya te digo, aquel que prometió un centro de congresos, mira dónde está el centro de congresos, de momento un aparcamiento y unos terrenos que los ha pagado el ayuntamiento de nuevo y la diputación sigue pidiendo papeles y papeles y papeles para desembolsar el dinero. ¿Qué pasa con esto? Hmm. Eh, en fin, una, eh, una risa. Eh, ¿Te da risa, Zardoya, con lo que está pasando? ¿Cómo ¿Están colaborando ambas instituciones, por ejemplo, en el proyecto del Palacio de Congresos? Pues no, porque ahora, lo que, ahora la diputación pide un papel, otro requisito burocrático para no desembolsar los 4,4 millones iniciales a los que se comprometió. Estoy de acuerdo con Pedro, es un poco de risa. Y el hecho de que hagan ahí un parking quiere decir que eso va para muy, muy, muy largo. Si no, no es planan. yo lo he visto ya porque ha sido mi barrio y es mi barrio el Tadís. Y digo, bueno, pues si han puesto aquí un parking es que esto va, ya no sé si lo veremos. O todos calvos, para cuando hagan el Palacio de Congresos. Sí, son guerras burocráticas y guerras políticas. A ver quién se apunta el gol del Palacio de Congresos. Si el PSOE, es decir, Carlos González, si el Partido Popular, Carlos Mazón, si accede a la presidencia de la Generalitat. Es una guerra política. Bien, pues no, nos, eh, no tenemos más tiempo, se nos ha consumido. Antonio Zarroya, muchas gracias por participar en esta tertulia gracias de este miércoles. Eh, supongo que volveremos a contar contigo porque cuando empiece la campaña electoral tendremos... Más, eh, más argumentos para poder analizar la estética y el contenido de los candidatos electorales en estas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Gracias, Antonio. Hasta la próxima. Y hasta, también, luego. Hasta, luego. hasta luego. Y también nos despedimos de Pedro Soriano. Gracias también por participar este miércoles aquí en la tertulia. Estamos terminando un mes y nos adentramos ya a esa... Pues apasionante carrera electoral que comenzará el 12 de mayo. Ha sido un placer, muchas gracias, Ros. <ríe> Nosotros eh, nos marchamos, la glorieta dice adiós. Ya saben que a las 10 en punto nuestra compañera, en cuestión de minutos, nuestra compañera Marga García nos traerá más información, más noticias. Nosotros volvemos mañana a las 7. La Glorieta.